Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, libro de Josué, capítulo 21. Libro de Josué, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en silo en la tierra de Canaán diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de e f r a í n de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés.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 Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como habían mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron de los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos f u e la suerte en primer lugar. Les dieron k i r i a t a r b a del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de j e f o n e por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, con sus ejidos, Como ciudad de refugio para los homicidas, además, Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos. Estemoa con sus ejidos. Olón con sus ejidos. Debir con sus ejidos. Ain con sus ejidos. Juta con sus ejidos. Y b e t s e m e s con sus ejidos. Nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de e f r a í n Les dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de e f r a í n como ciudad de refugio para los homicidas, además j e s e r con sus ejidos. k i b z a í n con sus ejidos, y Bet-Orón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, Elteque con sus ejidos, j i b e t ó n con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, Y g a d r i m m ó n con sus ejidos, cuatro ciudades. De la media tribu de Manasés, t a a n a c con sus ejidos, y g a d r i m m ó n con sus ejidos, dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, Dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en b a z á n con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bees-Tera con sus ejidos dos ciudades. De la tribu de i s a a c a r Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos cuatro ciudades. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. Cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Hamod-dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos. Tres ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les d i o de la tribu de s a b u l ó n Joc-Neam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Nahalal con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Rubén, Bezer con sus ejidos, Haasa con sus ejidos, Kademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Mahanaim con sus ejidos, Esbon con sus ejidos y j a z e r con sus ejidos. Cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes doce ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de Elia, Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.